Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acércate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Havana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Valet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT.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 de espacio publicitario Estamos en La Señal para sentir juntos emociones compartidas para vivir una realidad intensa para comprender un país complejo para unir un continente apasionante Estamos en La Señal, Conducción, Gabriel Fernández. Nos acompañan estos medios en el análisis y la información. La Señal Medios, revista Cuestión Latinoamericana. Agencia NAC y POP, Prensa Sindical Internacional, Agencia Alia 2. Esto es La Señal Radio, desde Argentina y para todo el Mercosur. Vieron el debate que se armó, eh? acá hay mucha polémica alrededor del tema Borges y tiene esquirlas políticas, como no podía ser de otra manera. Vamos a ir con todo. descuento que el gobierno anunció la próxima fase de la cuarentena. Las medidas de cuidado siguen hasta el 11 de octubre. A través de un mensaje grabado se informó que las medidas se extenderán hasta el 11. El presidente Alberto Fernández reiteró más temprano que aún se está muy lejos de superar la pandemia de coronavirus. Les pido a todos la responsabilidad que a cada uno nos cabe. También vamos con eso entre otras cosas pero ahora ahora Fede nos cuenta una historia saben que el imperialismo norteamericano intervendrá en América una mujer un hombre una gente un muchacho una muchacha un muchache una historia varias historias pero nada parecidas a como ya te las contar una unidad de vida y de tiempo Federico Tártara te cuenta una historia de un traidor, de, de un, un fia, de un héroe, de, de un patriota. patriota en fin, de gente que merece el amor y que pagarán por todos. que merecen el amor? por todos. Bienvenido Federico Tártara, ¿cómo estás vos? Hola Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenas noches para vos, para todos los compañeros y compañeras de Radiográfica, agradecerles por, como siempre de que Radiográfica siga al aire, la Señal Medios, y hoy muy especialmente porque quiero mandarle un gran abrazo a unos oyentes muy chiquititos, muy pequeños, que ya me escuchan en radio, me escuchan siempre... A Genaro a Vincenzo a Gino a Fiorella y a brunela, todos ellos sobrinos que cada vez que me ven más que nada los más grandecitos me vienen me miran y me dicen federrico tártetara te cuento una historia medio como descansándome este yo la a veces lo lo tomo, pero bueno valga ese gran abrazo para esos pequeños oyentes que, que siempre están escuchando compartimos el saludo ¿eh? un fuerte abrazo para los pibes y Tenés un clima justo, porque venimos con Borges, palo y palo. Tenés un clima justo para contar una historia, Fede. Decime, ¿qué te traes? Para hoy, Gabriel, para hoy, Gabriel, un canto a la vida. Vivir y vivir y trepar muy alto. Compartir la calma más allá de los dolores y tocar un charango y tomar sopa. Esa sopa, esa chanca de conejo. La vida que vamos a contar hoy, habló siempre en quechua, en quichua, por más de, acá está la cuestión, por más de 118 años, desde que dio sus primeros pasos en un campamento minero en Bolivia, en Japo, al norte de Potosí. Hoy vamos a contar la vida de Julia Flores Col, que más conocida como... Mamá Julia, que murió el año pasado, en agosto, a poco de cumplir sus 119 años de edad, pero que marcó con su peso todos los Andes del altiplano. De niña fue pastora de llamas y de ovejas hasta que emigró al valle, claro, se vino a Sacaba, ahí nomás a minutos de Cochabamba, nunca se casó ni tuvo hijos y es la menor... De cuatro hermanos, claro, por supuesto, ya fallecidos todos. Su su longevidad siempre fue una incógnita por lo duro de la vida en Bolivia, donde se llega años más, años menos, alrededor de los 70. Una de las devociones de su fanatismo que tenía Julia durante su vida fueron sus gatos y perros, fanática total de cuidarlos y mimarlos, como de blanquita una perra muy pequeña que la acompañó en sus últimos años y a la que recontra retaba si se iba a la calle. Siempre en su casa hubo amor por las mascotas, ¿sí? un gallo colorado que andaba ahí en el patio y que ella alimentaba tirándole con de todo. Su bisnieta, Agustina Berna, ...dijo en su momento que su vicio... ...era la Coca-Cola y también el pastel... ...y otra nieta de nada más y nada menos que de 70 años... ...dijo, es la más sana de la casa... ...cuando se empezaron a enterar de su edad... ...la visitaba todo el mundo, alcaldes, gobernadores... ...y fue hasta el mismísimo Evo Orales... ...que le entregó una vivienda social... ...tocó el charango con ella... ...y también tomaron esa sopa de conejo... ...cuando se cumplió sus 118 años hizo una gran fiesta, como se debe, en el patio de su casa y hasta bailó. Y aquí, el dato interesante es que algunos años antes, pero donde ella ya había pasado el centenar de años, se cayó y se quebró la cadera. Y el médico dijo que no volvería a caminar nunca jamás, pero ¿saben qué? No solo que volvió a caminar, sino lo que contábamos recién. En su cumpleaños también bailó la querida mamá Julia. Después vino todo el tema de los récords guines, ahí los europeos diciendo que por qué no presenta los papeles, que por qué no acreditaba si era que en verdad tenía más años que la japonesa Nabita Takahima. Y a mamá Julia la verdad que nunca le interesó un carajo esto de los libros del récord Guinness y nada que ver, pero sí le interesaban, y mucho, sus sandalias de llanta, sus faldas y mantas, y también, especialmente, un sombrero blanco de copa que colgó durante varios años de una de las paredes de su pieza. Hasta, hasta sus últimos días morfó carne, frutas y verduras, como se debe. Siempre ha sido divertida, activa y tranquila, dijo una sobrina-nieta. Todo aquel que la visitó a mamá Julia contó sobre su cuerpo encorvado, su andar tranquilo, con bastón, pero todos, absolutamente todos, dijeron que sus ojos gastados brillaban cuando recibía una visita. ¡Qué belleza! ¡Pero qué bien, Fede! Y qué circulación que tienen estas historias en las redes, con posterioridad al programa. ¿Cuántos escucha en el aire y cuánto en la reproducción? Te mando un fuerte abrazo y te felicito de nuevo. Gran abrazo, gabi seguimos enganchados, como siempre, en Radiográfica. Seguimos en La Señal. Mi recuerdo de amores y de nostalgia Corazón entrelazado Entre Santiago y la banda Se da el puente carretero que va cortando camino Para llegar a los brazos con tenerte un cariño 19 horas 13 minutos Estamos en La Señal. Y muchos amigos saludan y muchos polemizan. Arito Aepernan, Valerga, Juan Nieves, Gustavo Negri, Diego Martín Ruiz Díaz, Héctor Suárez, Javier Vitale, Walter Rabioso, Oscar Cuartango, dicen presente. Arriba el puente carretero. ¡A ver! Por nada de viajeros bailando, tengo lo que ande querer, como se quiero del bato. Fui de rabioso ayer viendo unos videos del Diego, vi la filmación de este partido, no lo recuerdo, pero el Diego ya era tripero, así es, cuando jugó esa tarde recuerdo Gimnasia le pidió meter en el partido a un pibe discapacitado de una pierna. Maradona aceptó, el pibe con sus muletas hizo paredes con él. Un momento individable. Además, juega bien el pibe. Walter Rabioso se mandó a allanar, puede ser tan caradura Estamos hablando del autoallanamiento y recuerda el autosecuestro, ¿no? tan tiempo atrás. Ahora, ¿cómo se comieron el engaño los muchachos? No tantos periodistas amigos que se comieron lo del allanamiento pensaron que era justicia en estado puro. Hernán Vázquez, hoy por la mañana en C5N entrevistaban en La Plata un arbolito que decía que el blue se iba a ir a 180 pesos y que él había vivido muchas crisis porque se las sabía lunga y dijo que esto se arregla bajándole el sueldo al presidente y los políticos ¿Ah? menos mal que ese 5n es un canal compañero que sino quevo chorno dice hernán reproduce y lo interesante es eh, el titular que le insertan al material de youtube cargado desde la producción de ese 5n Dice, la inus explicación de un arbolito de la plata para salir de la crisis. Es lo menos inusual que hay. Todos los boludos que conozco dicen, hay que sacarle el plata a la política. Alito A.E.P., todo eso ya es un programa cómico, escuchen el análisis que hizo Robeli ayer, ahora lo paso, lo pasa. Eh, bueno, estuvo aquí en el programa, ¿no? Planteando claramente su, su pensar. Faustino Velasco, respecto de lo que dice Alito A.E.P., ...está desenfundando Faustino... ...el egocentrismo de Borges... ...era tan grande... Que...